con clases públicas, estamos hablando de un reclamo que está llevando adelante eh, ADUN, APU también, diferentes gremios eh, que nuclean a la universidad eh, pública, para poder charlar un ratito de esto, estamos en comunicación telefónica con quien es secretario general de ADUN con Pedro San Lorenzo. Y Pedro, ¿cómo andás? Buen día. Gracias Hola. por atendernos. ¿Cómo están? Buen día. Bien, bueno, va, va a haber una, una jornada de visibilización, ¿verdad? En el día sí. eh, de hoy, pero mañana va a continuar no, esto. es por... mañana. Es ah, mañana. es mañana? mañana, perdón, perdón, tengo mal agendado, disculpame. O sea, son, son, en realidad son 48 horas eh, las jornadas que incluyen mañana clases públicas, vamos a tener radio abierta, vamos a tener volanteadas, vamos a pasar por los cursos, Tanto docentes como no docentes, como estudiantes, nos hemos puesto de acuerdo. Y el jueves vamos a tener paro con movilización. Estamos convocando desde las 10 de la mañana para salir del complejo universitario al, hacia el centro. Y eh, ese mismo día, tanto ADUM como APU vamos a estar de paro eh, y vamos a marchar en conjunto con los estudiantes, también con... Eh, las personas del sistema científico-tecnológico conviven en, con nosotros en la universidad, muchos de los cuales también son docentes universitarios así que bueno, eh, estamos enfrentando prácticamente un, un ataque sobre el sector público de, de universidades, es la manera eh, en la que lo han expresado varios integrantes de nuestra comunidad, incluyendo el el rector de la Universidad de Mar del Plata porque el no aprobar una ley de presupuesto para el 2024 y dejarnos con el presupuesto de 2023 lo que significa es, prácticamente, poner en agonía al sistema universitario. Eh, todavía no llegaron las facturas de, eh, de electricidad y de gas que vienen con aumentos importantísimos y ese presupuesto fue aprobado hace un año casi y medio atrás eh y hubo un 270% de inflación, o sea, es imposible que que se pretenda un funcionamiento normal. Eh, Pedro cuál es el estadio digo porque viste que se habla mucho de tiempos de el segundo trimestre el tercer trimestre y demás eh, hace un ratito hablábamos con adriana lasino eh, del, del ¿cómo se llama de la escuela superior de medicina decía que vienen bien pero que tienen miedo eh, de lo que se viene de acá eh, en adelante digo cuál es la situación en general de la, de la universidad obviamente eh, enfocándose hacia el gremio docente bueno eso digamos Con lo que respecta del, del presupuesto estoy leyendo lo que las distintas universidades van van diciendo de a medida que le llegan las tarifas de luz de, de, en Córdoba y demás, están ya eh, con facturas que son de 25 millones, de 15 millones, de, eh, o sea, valores que no solo son altos sino que es significan que ya en una sola factura tienen el, el 50 o el 70% de lo que tenían pensado eh, destinar para todo el año en ese fin, que fue lo que usaron el año pasado. Uh -huh. eh, por eso eh, se habla en, en algunos casos de que en junio a muchas universidades les llega eh, un, un problema muy grande, otras pueden estirar más, pero... Lo, si, ...si estiran más es porque hicieron ahorros... ...que pensaban hacer algo y no lo van a poder usar... ...sino que lo van a tener que destinar al pago de servicios. Y después lo que tiene que ver con lo salarial... ...obviamente nos están... Eh, al, ...del mismo modo que a los jubilados... Eh, eh, ...afectando el poder adquisitivo... ...con una velocidad que nunca vivimos... ...30% perdimos en los dos primeros meses del nuevo gobierno... Y eso no se recupera, ni nosotros, ni los jubilados, ni, ni ningún sector. Eh, bueno, es lo que queremos marcar para que el conjunto de la población lo tenga presente, pero que sepan que si antes contaban con unas universidades que permitían al conjunto de la población el, el, la posibilidad de, de ascender eh, en, en la escala social, porque en definitiva el, el título... Eh, el universitario contribuye a eso para muchas familias, eh, bueno es probable que no cuenten pronto con, con instituciones o con las condiciones para que esos funcione normalmente uh -huh. eh, Digo, ¿cuál es la, la relación? Recién hablabas que la jornada de mañana y de pasado va a ser en conjunto con, con APU, pero que también nombrabas ahí a estudiantes eh, digo, ¿de, ¿de qué manera recepcionan esta eh, estas noticias? Los estudiantes, teniendo en cuenta eh, que muchos de ellos y de ellas seguramente no podrían estudiar no podrían tener eh, esa posibilidad si no fuera por la universidad pública Miren, Yo creo que todavía estamos en la etapa este, estamos en la etapa de, de dar a conocer eh, hay quienes obviamente ya están más conscientes y quieren participar activamente de estas acciones y quienes simplemente escuchan, analizan ven eh, pero no creo que ninguno y aquellos siendo estudiantes, docentes, personal universitario, la población en general que haya votado a este gobierno para llevar adelante un cambio, allá lo haya hecho para que... Eh, el ajuste afecte de la manera que lo está haciendo eh, en las universidades y en el sector científico-tecnológico de Argentina. Uh -huh. eh, Pedro, la última, agradeciéndote, ese que estás ahí ocupado y, y te tomaste unos minutos igual eh, para poder charlar eh, con nosotros. Eh, digo, con respecto a, a, a posibilidades de paritaria de volver a juntarse, de empezar a hablar eh, el tema de sueldos, ¿hay algo previsto de acá eh, en adelante? No tenemos ninguna convocatoria, estoy en este momento escuchando una reunión que se está llevando a cabo en la Universidad de San Martín, que está en el, el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias eh, y no dice nada en relación a eso. Eh, o sea, eh, esto es, es como hay que acostumbrarse al ajuste, sería el discurso Eh, eh, bajar gastos superfluos superflu esa es la manera en la que ellos lo presentan a que ajuste feroz como diciendo, bueno, arremángense y hagan lo que puedan eh, con el presupuesto que tienen uh -huh. eh, eh, eh, y, y están firmes en esa posición sí. en, lo estoy escuchando ahora es preocupante que no aparezca nada, ninguna respuesta digo ninguno de los eh, sentidos no solo la cuestión eh, sí, sí. salarial Claro, en ninguno de los dos sentidos. Así que, bueno, veremos veremos cómo nos va. La comunidad universitaria ya está programando una marcha federal también para fin de, de abril. Así que, eh, bueno, este para nosotros pareciera ser un paso el de mañana y pasado eh, para ir generando la conciencia como para lograr un acompañamiento de la sociedad y de todos los sectores para que eh, podamos salvar o defender algo que todos creíamos que, que era sólido y que estaba eh, dispuesto a, a admitir a todas las personas de Argentina que quieran estudiar en, en una universidad de público. Eh, pedro, te agradecemos mucho el contacto, un eh, abrazo inmenso. Gracias eh, ahí pesaba pedro usted.